en contacto con una compañera, con Laura Osus, del Observatorio, ahora que sí nos ven. Buenas tardes, buenas tardes, Laura. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Laura, nada, queremos este, charlar una vez más sobre el estudio que viven realizando y por el que van haciendo un laburo muy pormenorizado y que nos mantiene al tanto de Lo que está pasando en este en este año tan inédito, este en el marco del aislamiento, de la del de la, bueno, en el marco de la cuarentena, supongamos que se puede decir Laura, ¿cuál está siendo el resultado de vuestros estudios que tan que con tanto tesón llevan adelante? Bueno, nosotros hicimos un relevamiento que les recordamos que hacemos a partir de un análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, y en este caso hicimos un relevamiento de los seis meses de lo que es el aislamiento social preventivo obligatorio, o sea, desde que comenzó el 20 de marzo hasta el 20 de septiembre, se fue el corte. Lo que nos dio el relevamiento fueron 135 femicidios en esos seis meses, que el 63% de los femicidios fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas, y que el 65% de los homicidios ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima. Algo que siempre venimos resaltando es que las mujeres estamos más expuestas durante la pandemia dentro de nuestros hogares, porque en la mayoría de los casos convivimos con nuestros agresores. Entonces, esa, esa es una cifra que nos parece como bastante importante. Y también que el 24% de los homicidios se fueron cometidos a golpes lo que nos habla de una brutalidad y también de un proceso de violencia, ¿no? que no ocurre de un día para el otro, sino que es un proceso lento, no es un hecho aislado, está eh, envuelto en otro tipo de violencias que por ahí a veces son más imperceptibles. Y después también lo que hicimos fue relevar lo que nosotros llamamos acceso a la justicia, que son la cantidad de denuncias o las medidas y las medidas judiciales que estas víctimas habían realizado, Y nos dio que del total de femicidios se registraron que 18 víctimas habían realizado al menos una denuncia previa al femicidio en estos seis meses de aleamiento. Y eh, de estas eh, víctimas, siete solamente tenían medidas judiciales. Y sin embargo, no se las pudo cuidar ¿no? desde el Poder Judicial, desde las fuerzas de seguridad, no se las pudo asistir y se fueron, sin embargo, asesinadas. Si comparamos Laura un año con el otro, porque este es sumamente atípico, pero bueno, nada, las cifras están para informarnos y a veces para sorprendernos. Si comparáramos el 19 con este año, el, el nivel de denuncias por violencia de género, Laura, ha crecido y también te tengo que preguntar por lo mismo, por la, la misma estadística, pero en, eh, a nivel femicidios. La cantidad de femicidios, si vemos de un año a otro, en el mismo periodo de tiempo, o sea, esos seis meses del 20 de marzo al 20 de septiembre, vimos que hubo 135 femicidios en el 2020, mientras que hubo 164 en el 2019. Nosotros lo que lo que vemos con eso también es que ha bajado la, la, cantidad, la cantidad total y el porcentaje de femicidios que ocurren en la vía pública, que eso por ahí puede llegar a tener que ver Con esta, con esta baja de femicidios, no no porque esté solucionado el tema de la violencia de género en la vía pública, sino porque fue un escenario que estuvo restringido. Tal cual. Tal. Y, y respecto a las denuncias, sí hubo, registramos que hubo menos denuncias. Hubo 18 denuncias previas a femicidio en los seis meses de aislamiento, mientras que en el 2019 hubo 28, o sea, 10 menos, y en el caso de las medidas judiciales también hubo siete denuncias, en siete medidas judiciales en estos seis meses mientras que en el 2019 hubo 17 esto lo que nosotros podemos hipotetizar de alguna manera es que puede deberse a alguna complicación también para ir a hacer la denuncia en este momento de aislamiento pero también de una respuesta ineficiente del Poder Judicial que por eso siempre decimos que necesitamos la implementación de la ley Micaela no solamente en el Poder Judicial, sino también en las fuerzas de seguridad, que sabemos que en esta, durante esta cuarentena hubo otras organizaciones que han hecho relevamientos sobre abusos de poder y también de violencia machista en eh, las fuerzas de seguridad. Y esto no es ajeno cuando una persona va a denunciar eh, un caso de violencia de género. Entonces, eh, esto también puede hacer que se desaliente y que encima también no las fuerzas de seguridad, que son las que tienen que dar el efectivo cumplimiento de estas medidas judiciales, no lo hagan. Y eh, entonces tenemos las cifras que tenemos de femicidio. Muy bien, muy bien. Es sumamente importante, entonces, profunda la importancia de la ley Micaela y de que termine de llegar a todas las instancias, este, a todas las instituciones. Eh, Laura, Eh, el alterar la, el orden habitual de, de nuestro de nuestra vida diurna periódica digamos este ha influido seguramente no, no sé cómo preguntarte si hay una ha, ha habido un aumento en, el, en en la violencia doméstica porque vos por otro lado me decías Eh, que dejaron de ocurrir femicidios en la vía pública, es totalmente entendible, entonces que estas estadísticas se alimentan también de más crímenes contra mujeres cometidos en sus propios domicilios. Vemos también una emergente en la toma de Guernica, no sé si este, vos estás interiorizada, pero ahí hay un buen porcentaje de personas, eh, de mujeres sobre todo, que se han mostrado a distintas Este actividades de censo eh, como eh, víctimas de violencias que dejaron sus hogares este para zafar del femicidio probablemente eh, sí. Comentame. Perdón. no te, te quería hacer una, una aclaración no es que los femicidios en la vida pública dejaron de, de suceder sino que hubo una baja claro, sí, claro. los femicidios eh, Sí, con respecto a lo de la toma de Guernica, lo que se da y es que hay un montón de mujeres que mujeres y también mujeres trans que están en la toma, de hecho ellas tienen una asamblea feminista que creo que una vez por, desde, por semana se reúnen y, y es muy importante porque muchas de esas mujeres están saliendo de esos, de esos hogares donde vivían con su agresor y que ya no pueden soportar más la situación y necesitan refugiarse y refugiarse. También hay algo que, es, que tiene que ver con la crisis económica que venimos haciendo hace, después de cuatro años de neoliberalismo y que con esta pandemia explotó o por lo menos se dejó mucho más expuesto económicamente a los sectores más vulnerables como por ejemplo con las mujeres y las personas trans y que ya no pueden pagar un alquiler y que aparte tienen personas a su cargo. Nosotras, si me dejas decir de pasarte como el chivo si se puede, Hacemos un programa eh, también de radio los sábados a las 16 en FM La Tribu, que se llama Modo Glitter, y eh, la semana pasada charlamos con distintas compañeras que algunas están en la toma de, Guerrita, de Guernica y otras no están en la toma, pero están en apoyo con ellas. Y los testimonios son como bastante... son muy fuertes y eh, nos ayudan a comprender que esas mujeres están ahí, no porque tienen ganas, porque nadie... Eh, ellas no están en una situación no tienen los servicios básicos pasaron la lluvia todo el temporal de este fin de semana pasaron el granizo pasaron el frío, están con los chicos ahí, son las mujeres las que también están con las cosas populares para los vecinos, son las mujeres las que sostienen desde ya históricamente las tareas de cuidado y que encima en la toma también lo hacen y forman una parte muy fundamental y son esas mujeres las que necesitan Eh, tener una vivienda digna, porque aparte la vivienda digna es un derecho humano, es inalienable y necesitamos eh, repensar ¿no? también otras formas, otros modelos que no tienen que ver con la propiedad privada, solamente la defensa acérrima de la propiedad privada. Eso nada te, te lo quería traer a cuento de lo que me preguntas porque justo el sábado nos estaban comentando eso, muchas mujeres son... De, fueron víctimas de violencia machista y tienen que salir de sus hogares o perdieron también su trabajo y son sostén de hogar, entonces no llegan a fin de mes. Los alquil, como son precarizadas y trabajan en la informalidad, no pueden acceder a alquileres formales, digamos, porque les piden muchos papeles, le piden garantía, reciben sueldo, cosas que esas no tienen. Entonces es un cúmulo ¿no? de opresiones. Porque nosotras creemos también en la interseccionalidad del, femi del feminismo. Porque la, no es lo mismo una mujer de clase media blanca que una mujer pobre que está en la toma de Guernica, ¿no? Se juntan un montón de opresiones que hacen que esa mujer sufra doblemente del patriarcado. Entonces es muy importante poder entender eso, que, que cómo se van aunando un montón de violencias hacia esas mujeres. Es importante también brindarles nuestro apoyo. Definitivamente. Laura, eh, sería por ahí muy delirado, entonces, imaginarnos que por ahí un poquito la baja en la cantidad de femicidios entre el año pasado y este, podría explicarse en esa toma de decisiones, en este recrudecer de la crisis económica que ha expulsado a mucha gente que no pudo pagar el alquiler, y que muchos muchas víctimas este o, o mejor dicho potenciales víctimas de femicidio hoy por hoy se están amparando en Guernica, no sí muy, eh, se explica, la, las tomas así te tienen, tienen que ver con una necesidad no como que y, y la que sean muchas mujeres también implica eso que Muchas en sus relatos cuentan historias de, de violencia y también de otro tipo de violencias como es la violencia económica, de esto de no poder llegar a fin de mes, de estar precarizadas, de tener trabajos informales, de ser sostén de hogar, no solamente de sus hijos, sino también de sus padres, de personas con discapacidad. Digo, esto no sé si se puede relacionar con la cantidad de femicidios que hubo o la, la baja, sino que tiene que ver con, también con una situación... Que, que nos atraviesa, porque el feminicidio, como siempre decimos, es la punta del iceberg de un montón de violencias que genera la desigualdad de género. Por supuesto. Pero, pero por detrás hay un montón de otras que no se ven, como por ejemplo la violencia económica, la desigualdad laboral, los micromachismos. Entonces, creo que todas esas violencias también nos van como expulsando, ¿no?, socialmente. Definitivamente, Laura, tampoco era una idea romantizar lo de la toma ni nada por el estilo, sino por ahí imaginarnos que había un borde, bueno, de algo positivo que estaba surgiendo de esta semejante situación tan inédita que está atravesando todo el mundo. Laura, eh, necesitaríamos saber nada más para dejarte ya liberarte, si ha, ha habido un aumento o por lo menos o es aparente el aumento de la cantidad de casos de femicidio después de que terminó la muestra de ustedes, que es hasta el 20 de septiembre. Eh, nosotros estamos... Eh... Terminando el relevamiento de lo que queda del mes de septiembre en estos días, y lo damos a conocer a principio de octubre, el primero de octubre, todavía no tenemos los datos 100% listos para poder darlos. Muy bien, muy bien, muy bien. Laura, la verdad es que como siempre es un gusto charlar contigo, siempre hablamos de... de... Femicidios y de violencias, pero lo hacemos con un espíritu bien, bien crítico de nuestra sociedad, de la sociedad a la que pertenecemos, y estamos sumamente agradecidos desde La Siesta Que Nos Fue y desde Radio Kermés con ustedes por el laburo que llevan adelante. Gracias siempre y nada, tenés el micrófono a disposición, Laura, por si querés agregar algo más. No, muchísimas gracias a ustedes, este, es, la verdad que es muy bueno que poder tener el espacio para poder contar estas cifras y no olvidarse, igual ustedes siempre lo hacen con mucho respeto y eso es muy, muy gratificante, pero también no olvidarse para los que estén escuchando que eh, son solamente cifras y de cada, de cada cifra hay historias de violencia y que es muy importante el compromiso social, ¿no? Porque esto es una, la, la violencia de género es un problema cultural y si la sociedad no se pone de pie ante este tema y no se compromete, va a ser como un poquito más lento el cambio. Tal cual, tal cual. Laura, entonces, a la pasada, para terminar, te suelto ya. Eh, no. ¿cómo, ¿Cómo era? ¿Modo Glitter en FM La Tribu? ¿El sábado a qué hora? A las 16 horas. Bueno... Ahí está. Muchísimas gracias. Me quedo con el dato porque por ahí el sábado tenés eh, un, algún oyente más, ¿eh? Uy, por favor, muchas gracias. Un cariño, Laura. Gracias. Gracias a gracias. vos. Bueno, nada, Laura, vos es del observatorio. Ahora sí que, que sí nos ven, Este, hablamos de 135 femicidios en seis meses de aislamiento social preventivo y obligatorio.